Seguimos en la mañana de Radio Kermés, tenemos comunicación telefónica en este momento con Leo Vilansky de la Asociación de Empresarios. Leo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, los saluda. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. Eh, y preguntarle primero por las repercusiones del panazo, ¿no? Me, me imagino que en el sector empresarial eh, los panaderos eh, ocupan un lugar importante y, y la, la preocupación eh, ha ido en crecimiento desde el comienzo de este año a, hasta estos días. Mirá, lo que está pasando es eh, grave en el sector eh, de las pequeñas y medianas empresas que vienen del mercado interno. Lo del panazo fue, digamos, la expresión en el sector de la de las panaderías, que es el segundo que ya realizan, que uh -huh. eh, donde repartieron 5.000 kilos de pan. El primero fue por las tarifas abusivas, que pasaron de 5.000 a 35.000 eh, pesos en el 2018 en electricidad, por ejemplo, una panadería de 6 trabajadores. Y este segundo lo hicieron por el, el brutal aumento de la harina, que pasó de 280 pesos la bolsa de 50 kilos de harina en enero a 760 pesos. Eh, ahora en, en mayo, eh, la bolsa eh, de harina. Entonces, cuando pasan todos estos costos al precio del pan, estamos hablando de un kilo de pan a 90, 100 pesos, algo impagable para cualquier eh, ciudadano, clase trabajadora, o incluso la gente más humilde. Estamos hablando de la comida, de, de la dieta de todos los argentinos, ¿no? que es el pan. Entonces, eh, la verdad que expresarse nos parece nos pareció central y nosotros acompañamos esa iniciativa de los panaderos industriales de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Leo, ¿hay un registro de cantidad de panaderías que puedan haber cerrado por este motivo? Mirá, eh, eh, eh, es muy buena la pregunta que haces, porque pasa lo siguiente en el sector. El dato es que hay entre 100 y 200 panaderías cerradas, pero en realidad el dato más importante, y lo afirmó el ministro de la de agroindustria de la provincia de Buenos Aires, es que en la provincia hay 6.800 panaderías clandestinas. El panadero, eh, que paga todo en blanco y tiene que tiene que trasladar todos estos costos abusivos al precio del pan, termina haciendo una, un producto a 100 pesos el kilo. Cuando ya no tiene venta o se le cae el negocio porque no lo puede sostener, lo que hace no es cerrar, es clandestinizar. Se cierra la cortina y sigue trabajando puertas adentro. Ahora, ¿qué significa trabajar puertas adentro? Significa no pagar impuestos, significa no pagarle eh, cargas sociales a los trabajadores, y e, e incluso puede hacer un PAN más barato, un PAN a 40, 50 pesos. Entonces se está informalizando el, el mercado... Por un lado, por las políticas que salen emergen del gobierno nacional y por el otro lado, de la, de los agroexportadores que venden todo el trigo afuera a precio internacional y no abastecen el mercado interno de, de harina. Entonces, el mismo Estado está generando políticas de informalización de la economía y esto va a pasar con la carne y esto va a pasar con otros sectores. Lamentablemente, nosotros lo venimos advirtiendo ya hace casi 24 meses eh, leo cuánto juega eh, la suba del dólar y la devaluación del peso en, en este sentido y es gravísimo porque el trigo te lo venden a precio dólar los molineros eh, denunciaron o sea los que compran el grano y hacen la harina denunciaron que le están vendiendo a precio de dólar un 25% más caro de precio internacional entonces cada vez que va a subir el dólar te va a subir la harina y te va a subir te va a subir el precio del kilo de pan Estamos en una economía eh, liberada, liberada de la especulación financiera y se traslada inmediatamente en las cadenas de valor industrial, entonces lo que pase en la televisión con el dólar, con el FMI, con el el riesgo país, después lo vamos lo vamos a sufrir. Cuando vayamos a los chinos a comprar pan y leche, cuando vayamos al diper a comprar aceite o en la carnicería cuando vayamos a comprar carne. Sí. Esto termina, si siguen así, va a terminar en hiperinflación como el 89, donde a la mañana la leche valía un precio, al mediodía otro y a la tarde otro. Sí. eh Nosotros lo venimos advirtiendo, nos nucleamos el sábado con los empresarios nacionales frente al Banco Central para pedir la renuncia de Federico Sturzenegger porque... Hace un año, cuando se lo advertimos, le dijimos que no era por acá la, el control de la inflación, no escuchó, favoreció la especulación financiera y terminamos con una inflación interanual ya del 30%. ¿Cuál, cuál es era, gravísimo. Sí. No, preguntarte... Es gravísimo. Sí, te escucho. Eh, ¿cuál es era, gravísimo. Sí, decime. No, no, ¿cuál cuál, cuál entendés que es la, la responsabilidad de, de Stuszenegger? Obviamente está a cargo de, del, del sector, del banco y... Total, sí. Eh, Federico Sturzenegger es el responsable de haber fracasado la política inflacionaria, total. Cuando empezaron con la política de las LEVACs, que es una, un dispositivo de especulación financiera, eh, que decían que se iba a controlar la inflación, nosotros advertimos que de ninguna manera lo iban a hacer. Bueno, eh, estamos en un problema financiero muy fuerte con el tema de las LEVACs, y la inflación, primer año fue de 40, el segundo fue 25, y este año va a ser del 30. Entonces, fracasó con su con su política monetaria, se tiene que ir. Cualquier empleado de una empresa que no cumple, digamos las expectativas, que no funciona, tiene hay que cambiarlo, si no la, la empresa no funciona, el país no funciona. Digamos, ya que estamos hablando de CEOs que bien administran, bueno, el responsable de este fracaso y de llegar al FMI, el primero es Federico Sturzenegger. Ahora, si el presidente no lo quiere despedir, es la primera señal de que vamos hacia una recesión en el en lo que queda en la segunda mitad del año y que posiblemente que hagamos hiperinflación en algún momento. A la vez están pidiendo una ley de emergencia para pymes, ¿verdad? Por supuesto. Lo que yo te comentaba de los panaderos va pasa con los zapateros, pasa con los sectores metalúrgicos, pasa con el sector textil, con el sector del plástico. Todos los eh, sectores vinculados a la producción y al abastecimiento del mercado interno están siendo agredidos por un dispositivo financiero. tú Digamos, el el vamos a ponerle el acero digamos hay miles de pymes metalúrgicas pero le compran un solo proveedor el acero que este chin entonces cuando vas a pagar te pide la plata por adelantado y a precio dólar eh eh especulativo digamos. O, por ejemplo hoy te están cotizando 30 pesos, 30 pesos el, el tipo de cambio el, el dólar. Y después cuando vas a vender tu mercadería a otros a otros clientes, por ejemplo en hipermercado, el hipermercado no te paga contado, te dice te pago a 180 días. Entonces nosotros como pymes estamos estamos subsidiando por un lado a los especuladores que son las corporaciones y por otro lado a supermercados que no nos pagan en el momento que, que nosotros que pretenden que nosotros los financiemos. Entonces, si no se pone orden en la economía interna, Eh, las 7.500 empresas que cerraron hasta ahora se va a duplicar en lo que queda del año y lo triste es que atrás de nuestro a nuestros trabajadores eh, ya, ya no tenemos sí. espalda ya no tenemos espalda para aguantar a los trabajadores como tuvimos en el año 2016 que fue un desastre la economía pero los pymes aguantaron el trabajo eh, los pymes este año si no hay corrección van a echar lamentablemente van a echar Y nosotros no queremos despedir trabajadores. Mañana se hace esta presentación, ¿no?, en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Sí, la, la legislatura bonaerense tiene hace un año durmiendo la siesta el pedido de emergencia PYME. Mañana siete entidades del sector vamos a ir a, a la legislatura bonaerense para manifestar el estado situación que estamos viviendo y, y pedir a los legisladores que se hagan cargo de la producción de sus Eh, municipios, porque a ellos no los votó los bancos, las corporaciones eh, JP Morgan o el FMI los votaron los guanerenses entonces se tienen que hacer cargo del trabajo de sus distritos el, el, el legislador que no vote a favor de las pymes está votando en contra del país eh, así de clarito y de, y de cortito, eh, y eso es lo que vamos a manifestar mañana junto a otras entidades representativas del sector de la pequeña y buena empresa Ganar este primer paso en la provincia de Buenos Aires eh, sería un, un impulso a nivel nacional Sí, por supuesto, pero vos no te olvides que hace ya un año que vienen... Hay, el Chaco está en emergencia eh, económica, uh -huh. eh, textil, el Santa Cruz está en emergencia económica, Río Negro y Neuquén en emergencia de las economías regionales. La semana pasada el Estado Nacional eh, declaró la emergencia agropecuaria para Buenos Aires y La Pampa. O sea, la situación, aunque no la quieran reconocer públicamente por un tema de marketing, está sucediendo. Entonces, si no paramos la pelota... Y vamos a toda velocidad contra el paredón. Vamos a chocar. Si seguimos, pues este año es peor. Muy bien. Leo, muchas gracias por estos minutos con nosotros en Radio Carmes. No sé si querés agregar algo más. No, te agradezco por darle voz a las empresas nacionales y decir que los que nosotros, los pequeños y pequeños empresas estamos eh, atados al destino de la Argentina, al igual que los trabajadores. Eh, nosotros estamos todos en un mismo barco, o sea que nos va a ir bien o nos va a ir mal. Lamentablemente, acá... No salvaciones individuales. Muchas gracias, Leo. Que tenga buen día. No, te agradezco a vos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Leo Vilansky, de la Asociación de Empresarios.